Buen día. Hola, buenos días a vos y bueno, a toda tu audiencia. Bueno, Jeremías, ayúdanos un poquito con este tema, a ver si podemos lograr dilucidar algo. ¿Qué es el PURE? Bueno, mirá, efectivamente, ayudar es un poco difícil en ese momento, pero bueno, vamos a tratar de explicarte <risa> un, qué significa. Un paño de lágrimas. e El PURE es un programa de uso, la sigla significa Programa Uso Racional de la Energía Eléctrica. Lo que realiza este famoso PURE es una comparación de los kilowatts que cada usuario consumió en el 2003 al 2008.、Uh -huh. Ese excedente que resultase de, la, digamos, de ese periodo 2003 al 2008, se cobra como multa en la factura del presente año. Es decir, comparan los mismos meses、sí. del año 2003、uh -huh. y el 2008.、Uh -huh. Si el consumidor excedió en el consumo, se le aplica una multa.、Uh -huh. ¿Esa multa cuál es? Es el excedente. De ambos periodos. O sea, yo consumí 100 k i l o w a t t en septiembre del año pasado. Sí, No, 2003 tendría e s la comparación exacta. 2003. Exactamente. Es peor 2000... aún, 2003, porque se va a una época en donde、eh, mucha s de la tecnología que hoy tenemos no la teníamos. Pero en el 2003 tenía todo apagado porque estaba el país que explotaba. Exactamente. Usábamos... Esa es、este. otra de las realidades y otra de las comparaciones absurdas que, tenemos,、sí. que están haciendo. Nosotros、realmente. teníamos los transmisores a vapor en esa época para <ríe> no gastar luz. Bueno,、sí. bueno, a ver, yo gastaba 100 kilowatt mensuales, por decirlo de alguna manera. En el 2003. Y este año gasté 120. Bueno, vas a pagar 120 más 20, que es la diferencia. Vas a pagar 140 kilowatts. En realidad, vas a pagar el valor que vos estás gastando más el excedente de e s o dos s periodo. s Pero la realidad es que lo vas a pagar a los valores actuales y no a los valores anteriores. Ajá.、Uh -huh. Y además, para ser、eh, concreto, me decías que en el país e s t a b a todo parado. Efectivamente, en el año 2003 había una crisis financiera importante.、Sí. Las empresas no tenían la mano de obra que hoy en día existe.、Uh -huh. eh, la, el consumo de energía eléctrica de los mismos usuarios e s diferente porque, por diferentes planes de pago, por diferentes cuestiones que son de otra índole, uno ha ido creciendo en, en adquirir algún celular, en algún nuevo aparato, en una radio, en un aire acondicionado o en lo que fuera. Y obviamente que el consumo del 2003 va a tener una variación importante. Seguro.、Eh, así que bueno, hecha la, la comparación, van. Con,、eh, hecha, perdón, he c h o el marco de esto, 2003-2008. Son dos mundos terriblemente diferentes en la Argentina, es como si hubiera pasado un siglo.、Eh, van comparando mes a mes. O sea,. ¿Qué consumí en este caso en septiembre del 2003 y qué consumo ahora en septiembre del 2008? Correcto. La diferencia me la cobran a valores actuales. Correcto, correcto. esa es la realidad. También hay que, vale aclarar que no es por única vez. No e、claro. sé. Ese... Castigo, como así、sí. lo llama n lo s que los crearon,、sí. castigo a aquel usuario que no sabe、eh, digamos, sí. consumir sí. un bien tan importante como es un bien de todo, la energía,、sí. se va a seguir aplicando al futuro, es decir,、claro. no es por única vez y no va a ser de, la, de este mes actual solamente, sino que además se va a seguir aplicando en los próximos meses y también se va a incrementar、eh, o se va a aplicar en el sistema del gas, es decir, lo que estamos pagando de este famoso p u r é con la luz también lo vamos a tener en el gas. Uh -huh. Jeremías, ¿esto va a seguir en el 2009?、Eh, en principio, la aplicación era por un año.、Uh -huh. Desde el momento, de, de, la última resolución, que es la 165 del 08,、uh -huh. era por un año. Es decir, que hasta julio de 2009, seguro. Lo que estamos intentando de la oficina es lograr detener este. Este castigo, como así lo llaman,、uh -huh. eh, a los consumidores que, bueno, que mayor consumo realizan. Además, también s e r interesante que fomenten a las empresas mismas que, que, digamos, que trabajan con un excedente algún tipo de premio y no castigo por trabajar y por dar mano de obra, creo yo. Seguro.、Eh, te, otra pregunta, Jeremías:、eh, ¿cuánto es, digamos,、eh, la diferencia para que te castiguen? Hay un, un umbral. A partir del cual para arriba te castigan, o ya sea, por consumir un kilowatt más ya te lo cobran?、Eh, no, ya cuando consumís un kilowatt de más de lo que consumiste en el 2003, ya estás siendo castigado. Lo que pasa es que hay casos en donde en、eh, el 2003 muchas familias、eh, la vivienda no la habitaba, la estaban construyendo.、Uh -huh. Al momento de dar el medidor, consumían, obviamente, hasta el momento que la habitaron, lo mínimo indispensable, o sea, lo mínimo que se g a s t a en kilowatt,、uh -huh. que es algo. No sé si llega a 10 o a 12 kilowatts, lo mínimo.、Uh -huh. Y en este momento, si están habitando y están consumiendo 300 kilowatts, estarían pagando 300 más la diferencia. O sea, el doble. Exactamente. Consumías 10 kilowatts, hoy consumís 300, pagás los 300 kilowatts más 290. Correcto, eso es lo que está sucediendo. Bueno, es una locura. Es una locura. Bueno, vamos, vamos, vamos todos a la OMIC. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que hacer para ir a, a la OMIC? O OMIC? No sé cómo, cómo le, le ponen el acento a ustedes. Sí, OMIC. Te cuento. Va, vamos que, a la OMIC. Ahí está. Lo que necesitamos es que cada usuario que se acerque a la oficina. Traiga consigo fotocopia s de las últimas cuatro facturas de pago, de, de, de, digamos, más allá de que la última la tenga paga o no,、sí. las últimas cuatro facturas de luz.、Uh -huh. Fotocopia de documento y acá le vamos a dar una planilla que tiene que completar para que nosotros podamos elevar a las, digamos, las planillas a las autoridades correspondientes.、Okay. ¿Quién es la autoridad de aplicación de esto? Nosotros vamos a elevar, estamos haciendo un trabajo intenso con las diferentes oficinas de otras ciudades pidiendo también la colaboración.、Uh -huh. Para que la población de otras ciudades también se movilice, como lo está haciendo Saladillo,、uh -huh. para poder presentar reclamo en conjunto ante la provincia de Buenos Aires, que no sea solamente la, digamos, la ciudadanía de Saladillo la que r e a l i z a esa queja, ¿no es cierto? Sí,、eh, nosotros vamos a presentar ante los EVA, que es el organismo de controlor de la energía eléctrica, y vamos a presentar también ante la gobernación las actuaciones correspondientes y evaluaremos qué otro tipo de acciones vamos a seguir. Bueno, acá me dice. No, no te imaginas la catarata de mensajes que tengo. Pero creo que, creo que uno de los más que más me gustó dice que esto es una cargada. Me preguntan si es una cargada. No, es la verdad.、Eh, yo decía esta mañana que es realmente maquiavélico esto, ¿no? Es realmente maquiavélico. Eh, Jeremías, por lo que le pedimos a, a la gente donde haya oficina de información al consumidor, creo que 25 de mayo, ¿no? Claro, ustedes aprovechando, siendo propicia la oportunidad que ustedes llegan a tantos lugares, que también se acerquen a las localidades, a aquellos a vecinos de otras ciudades, a hacer el mismo reclamo para poder ayudarnos.、Eh, digamos que Saladillo, más allá de que fue el pionero y más allá de que se está movilizando y mucho la gente de Saladillo, el cual hay que agradecerle,、uh -huh. pero. Es indudable el apoyo de los medios, porque sin los medios, sin la difusión que ustedes le están dando, esto no sería posible. Solicito, a sí, que en otras ciudades también se acerquen a la oficina de consumidores.、Claro. Y en la ciudad en donde no está oficina de consumidor,、eh, que se acerquen a su municipio, que se acerquen a la parte legal de la municipalidad, para que,、eh, sea la, digamos, para que el reclamo sea multitudinario y no sea solamente de, la localidad, de nuestra localidad, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, para que esto sea derogado. Bueno,、eh, con el tema del gas,、eh, va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos entendido de que sí. Y en la ciudad de la z u l ya nos mandaron a la oficina de consumidor, nos informó que se está cobrando con el gas. Bueno, Nosotros sí, tenemos entendido、sí. de que el mes próximo vamos a tener la grata. No, no, ya pasó. Grata... Yo conozco gente de Roque Pérez.、Ah, es, que ya le pasó、no、en el bimestre anterior, ya le, vine, le vino con la misma metodología. Esa información no la tenía, pero、sí. tenemos la grata sorpresa de, o, la, o la grata noticia para darles que, que muy pronto lo vamos a tener en Saladillo también. Exactamente. <risa> vi, y encima con 30% de aumento sobre la tarifa. Y eso es otro de los aspectos. Que viene ahora los primeros días de octubre. Lo que, lo que pasa es que la realidad demuestra que, más allá de los aumentos que se vayan produciendo en los diferentes servicios, que、uh -huh. quizás algunos sean lógicos, lo, lo que suena muy poco razonable es que hagan una comparación con un ciclo año 2003. Que... No, no, lo, lo loco es que con, castiguen el consumo, Jeremías. Es, realmente. <risa> ¿Eh? Imagínate, cuando vos c o m p r a s un teléfono celular, a, si más usás,、eh, más barato te cobran. Eh, vas a comprar en vez de, qué sé yo, dos pares de media. Te hacen la promo, te vendo tres por dos, por, dos, por lo que valen dos. No sé lo que te digo.、Eh, en definitiva,、eh, la idea parece que es que consumamos menos, ¿no? Exactamente, pero no es el único, digamos, aumento que se ha producido. También hay otro e las facturas. Hay un decreto que se llama Decreto PEP, Decreto Poder Ejecutivo Provincial, que cuando uno ve la factura. Va a encontrar un incremento de 4 pesos con sí, 50. Sí. Y hay otro decreto más también que va a encontrar la factura de 5 pesos.、Eh, el otro decreto es la cuota extraordinaria, 314207, en donde encuentra un incremento de 5 pesos. Si uno d e s m e n u z a detenidamente la factura de la luz en nuestra localidad, va a encontrar que una persona que la, la factura le llega en un importe de 100 pesos, 120,、uh -huh. en realidad está gastando 40 o sí, 50 de luz. Claro. Realmente es. Y cada vez menos consume uno y cada vez más le viene la factura. Claro, lo que pasa es que, como dije anteriormente, la comparación es con el año 2003 y es casi imposible hacer una comparación que un usuario lleve un control exacto de lo que consumía e l 2003. Claro, ¿y dónde está esa supuesta base de datos, Jeremías? ¿Tenés idea? Sí, eso, digamos, la base de datos tiene que estar en cada, digamos, en, cada,、eh, en Saladillo, lo tiene la cooperativa, lo s consumo s que teníamos nosotros en el 2003. Como en cada ciudad lo tiene que tener la distribuidora de la energía correspondiente.、Uh -huh. Igualmente, muchos de los usuarios guardaron la factura del 2003. Pero más allá de que uno guarde la factura del 2003,、eh, digamos, supóngase que uno gaste en el 2003 100 kilowatts. Tiene que ir todos los días uno al medidor a controlar cuánto kilowatt va gastando para no exceder esos 100. Más、sí. allá de que uno sepa cuánto gastó en el 2003, sí. Sí. tenés que ir todos los días al medidor a acercarte, mirar cuánto gastaste y cuánto te hago, no. Te hago una pregunta. Y 10 días antes. de Que se termine el periodo de medición, llegaste al límite. ¿Qué haces? ¿Apagás todo? Sí, sería una buena sugerencia. Es una locura. Bueno, acá de, dentro de los mensajes dicen que no paguemos la, la, la factura. Dice hola. Bueno, y eso no sería no. algo correcto porque además tampoco, no nos olvidemos que esto es de la provincia de Buenos Aires. Digamos, si la, la localidad no pagase la luz, obviamente se nos cortaría. La energía de toda la localidad, ¿no es cierto? Aguay, que no lo pague, porque no nos olvidemos que es de la provincia de Buenos Aires este、si、aumento. Ah, solamente en la provincia de Buenos Aires. Digamos, el PUR es nacional, pero en el 2000,、eh, la última resolución que aplica a los periodos 2008-2003, que era 165-08, la aplica el Ministerio del Interior de la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, ya es más fácil. Jajajaja. <risa> Ya es más fácil, ya sabemos a quién tenemos que apretarle el. el... Por, por eso mismo, nosotros vamos a hacer el reclamo pertinente ante, la, ante los organismos provinciales para que, bueno, para que analicen nuevamente y, y, y obviamente se den cuenta de que es un disparate. Está bien. ¿El ministro del Interior de la provincia de Buenos Aires quién es? ¿No te acordás? El, no, el nombre en este momento no lo recuerdo. No importa, ya lo voy a buscar, ya, Pero... me, voy a, ya me voy a dedicar a, un ratito. <risa> a un ratito a él. Bueno, ¿qué pasa, me preguntan acá, si consumo menos que en el 2003? Si se consume menos que en el 2003, como se lo castiga a aquellos que consumen más, se lo bonifica a los que consumen menos. En la localidad de Salillo hemos tenido algunos casos que se han bonificado. Lo、uh -huh. que pasa, que es los menos, digamos. Hemos tenido facturas que han excedido los 30 pesos que venían pagando en el mes de junio del corriente año a 500 pesos. Y, y lo que han sido bonificados, han tenido u n tipo de bonificación, es en menos proporción y menos cantidad de usuarios. No, no Entonces, obviamente, no te van a bonificar de, de, manera, de la misma manera. Realmente ¿no? hemos tenido casos que exceden los 500 pesos de una casa de familia de, de gasto de energía eléctrica. Sí. Realmente es un disparate, y máximo aún si comparamos que estamos próximos a llegar al verano, ¿no es cierto? Hay que、claro. tener muy en cuenta esos datos.、Eh, Jeremías, ¿dónde va esa plata? ¿Se sabe?、Eh, el programa, en realidad. Es para fomentar la, digamos, nuevas fuentes de energías o para fomentar nuevos generadores. Lo que habría que analizar, que cada uno haga su análisis particular en su vivienda, quien está escuchando, si efectivamente se ha hecho alguna inversión desde el año 2003, que es cuando se creó el famoso PURE. No, no, no se hacen inversiones desde la década del 90. Sí, entonces, bueno, ahí tenemos una respuesta, ¿no es cierto? Realmente, la, el, el impuesto, ese, ese, sobre, a ver, ese aumento o ese castigo es、eh, para. Crear nuevos generadores o por crear nuevas fuentes de energía, pero bueno, sí, sí, no yo... tengo información de q u é se esté haciendo. realmente. Yo sé a quién preguntarle este tema, pero no sé si lo va a querer decir públicamente, ese es un problema. Bueno, <risa> <risa> bueno、eh, Jeremías, yo realmente te agradezco. Acá me lo tengo Juan Pablo, de 25 de mayo, que dice: Acá en 25 el gas vino el doble. Y bueno, acá en Saladillo lo vamos a tener muy próximo a esos aumentos. Bueno, ahí está. Jeremías, ¿sí、¿algún teléfono para que la gente te llame o que vaya directamente? Porque por ahí por teléfono m u c h o no se puede hacer. No, yo le puedo dar el teléfono, por ahí quizás,、eh, porque alguna persona se pueda acercar o tenga alguna duda, me llame por teléfono y yo l e doy todos los datos que, que necesitan. Bueno. El número de teléfono es 454-100. 454-100. 02344 454-100. Bueno, acaba de llegar. Digo, por si no te alcanza el trabajo, acaba de llegar una, re, una resolución donde aumenta 20% los micros de larga distancia.、Oh. <risa> Realmente、sí. la oficina de consumidor está trabajando bastante. Sí, sí, Tenemos sí. bastante trabajo. Ha pasado a ser la s joya s de la corona la, la oficina de consumidor. p e r m i t i m e recordarle decime. a los consumidores que, bueno, que se hayan acercado a la oficina que por favor traigan fotocopias de los últimos cuatro recibos、uh -huh. de la luz, sin importar que alguno esté pago o no,、uh -huh. para poder hacer la comparación correspondiente de la. Eh, del mes de junio al presente mes, ¿cierto?、Uh -huh. Ahí van a encontrar el aumento importante que estamos hablando. Claro. Jeremías, muchas gracias y por favor no s dejes de avisarnos o llamarnos、sí. si hay alguna este, comunicación. Esto tiene prioridad total, total. ¿eh? Así que quedamos a disposición. Bueno, la、eh, te quiero agradecer a vos porque realmente, gracias a vos, como todos los medios que tenemos acá en nuestra localidad y, y vos que llegas a otros lugares,、eh, Ayudan a que se fomente, a que la gente se siga acercando y que nos sigan ayudando para poder hacer las presentaciones correspondientes. Así que, de más,、eh, muy agradecido y a tu entera disposición. Jeremías, de más está aclarar, pero por las dudas. Que es gratuito este s e r v i c i o Sí, sí, por supuesto. sí, sí, sí. Es Pero... una oficina de la municipalidad <risa> la... que es, obvio, es totalmente g r a t u i t o y no tiene ningún costo. e e s t Por, por la duda, aclaremos lo que es gratuito. Porque encima que si pagaste más de luz y de gas, tenés que pagar para que te defiendan. No, esto es gratuito. Correcto, que... correcto. Bárbaro Jeremías, un abrazo. Gracias、eh. a vos. A Hasta、salud. luego. Hasta luego.